Bienvenidos a Solo Negocios Estamos acá en Radio LED Las 9 de la mañana <coughs> Un poco de tos como todos, los, como todos los miércoles ¿no? En este Solo Negocio Un poco de tos Así, así es De esto se trata Vamos a hablar eh, Una hora de economía De negocios Algo de política Mucha información Estamos en vivo por Radio LED La camarita ahí me toma Medio, medio de, de coté Pero ya la vamos a acomodar No hay problema Ya la vamos a acomodar No hay problema Esto es Radio, viejo Si se ve Es un milagro Así que más, si se ve más o menos También es un milagro Un poquito menos Pero bueno Así funciona la cosa, bueno, día con mucha información, día de lluvia, bajó un poco la temperatura, así que está más o menos en 12 grados, pero tenemos un poquito de, un poco de, de garúa en la ciudad de Buenos Aires, en este momento en el barrio Palermo no llueve, pero llovió a lo largo de buena parte de la noche, así que el día va a estar así, va a estar así complicado, tenemos, eh, tenemos una jornada... Eh, intensa en varios, en varios en varios puntos. Hoy, ustedes saben, es el, la votación por la, la ley eh, eh, para, eh, para legalizar el aborto en la Argentina. Ah, desde acá nos manifestamos a favor plenamente de, de, esa, de, esa, de esa situación. y de ampliar derechos para todos los argentinos, en este caso para las, las argentinas, y que cada mujer, cada mujer pueda decidir eh, sobre sobre su cuerpo, pero la verdad es que la votación en el Senado parece que estaba un poco complicada, con una, una mayoría que, eh, que parece que no, que no se puede revertir. Bueno, ahí estamos. Esperemos, la verdad, que alguno se dé vuelta a último momento. Hay dos, hay dos indecisos. Esperemos que la situación cambie, la verdad. Ampliar derechos, que se pueda decidir. Qué mejor, la verdad. Yo no, no, voy a, no, voy a hacer ninguna, no voy a hacer ningún análisis porque me parece hasta incluso que, que es... Eh, eh, ¿Iba a ser ridículo? Bueno, sí, es un poco ridículo. Algunas, algunas posturas. Obviamente que respetamos todas las, las opiniones, pero hay algunas posturas y algunos argumentos que realmente me parecen ridículos. Vamos a hacer una nota dentro de un rato para hablar de esa, de esa, de esa cuestión. Hoy no lo tenemos al Toro Tolosa, la tenemos a Natalia que lo, que lo reemplaza, que está con su correspondiente pañuelo verde en el cuello. Así que bueno, desde acá, desde Solo Negocios, el, la, la conducción y la operación del programa estamos a favor... De que sea ley, que salga, esperemos que así sea, como, como te decía hace un ratito, la verdad, yendo un poco más a lo que es la, eh, eh, la información, está, está complicado. Dice InfoAe, con una tendencia casi irreversible por el rechazo del Senado de batir hoy de la ley de la, de, del aborto legal. De acuerdo a lo que anticiparon algunos, algunos de los senadores, la votación estaría más o menos 37 a 31, donde ganan los que están en contra de, de la aprobación de la ley. Eh, hay, dos, hay dos indecisos que tienen que, eh, que, que definirse, eh, que son Perotti y Alperovich. Pero bueno, si votan a favor, no, no, con estos números no, no, se, no, se define, de no, no se define nada. De no haber ausencias importantes, y se calcula por lo que se viene previendo hasta el momento, no haber ausencias eh, importantes, la ley, eh, la ley no, no saldría. Así que vamos a, a analizar dentro de un rato los, eh, eh, algunos... Algunos escenarios, algunos escenarios posibles. Fue histórico la media sanción de, de la ley en, en, la de, en la Cámara de Diputados hace, hace algunas semanas. Se sabía desde el vamos que la situación en el, en el Senado iba a, ser, iba a ser diferente. Y como siempre, la verdad, muy, muy, muy interesante el debate, el debate que se de dio. donde. Obviamente se escuchan todas las... Eh, eh, todas las posturas, realmente me cuesta, me cuesta, me cuesta entender alguna de ellas El, o oh, estoy hablando obviamente las que están en contra de la, de la aprobación de la ley de, de, de interrupción voluntaria del, del, del embarazo eh, pero bueno, es así, ¿qué va a ser? se va a complicar, va a haber que esperar un tiempito, si no sale pero esto tiene que salir porque esto es ampliación de derechos y, y tiene que salir Si no es ahora, será en otro momento. La verdad que es una lástima que en este momento y con todo lo que se generó eh, los, eh, los legisladores no puedan, eh, no puedan escuchar un, un, algo que para mí es un, es un clamor. Obviamente que están las dos, las, las dos voces sobre, eh, sobre la mesa y sobre, y sobre la discusión. Hoy va a haber marchas en el Congreso de los dos lados. Estos dos bandos. El bando celeste y el bando, y el bando verde. Eh, pero bueno. nada Esperemos a ver qué ¿Qué pasa con, con los senadores? ¿Puede haber sorpresas? Puede haber sorpresas. ¿Puede haber empate? Está difícil. Si hay empate sabemos lo que va a pasar porque la vicepresidenta Gabriela Michetti ya, ya manifestó, manifestó su postura pero en principio por como están los números no, no, habría, eh, no habría empate. Vamos a esperar. Igual va a ser un debate largo. Se supone que la votación final va a quedar para la madrugada o, o, o entrada la, la, la, el, día de, el día de mañana. Bueno, ¿Qué otra cosa para este, para este resumen que lo hacemos rapidito porque tenemos mucha información? Bueno, ayer el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado por la causa Chicone, lo habrán visto en todos lados. Se convirtió en el primer vicepresidente preso por, eh, por corrupción eh, con, eh, con una condena a 5 años y 10 meses eh, por haberse apropiado ilegalmente de, de la imprenta Chicone. Eso es lo que dijo, lo que dijo la justicia. Núñez Carmona y Nicolás Chicone, el, el fundador de la empresa, el que era dueño de Chicone, también fueron Fueron condenados. Vudú, en su alegato, dijo que esta causa había algo de revancha de clase, de aleccionar. Vudú se sigue victimizando con ese tipo de, con ese tipo de manifestaciones. Eh, y también dijo que los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema judicial cerró. Había como un debate de si iba a quedar en cana o no iba a quedar en cana. Vos sabés que está el tema de la, de la sentencia firme y demás de la Cámara de Casación y todo lo que se decide. Hay otros casos de causas que tienen que ver con cuestiones eh, políticas, ¿no? no estoy hablando de, de crímenes ni de nada, donde el imputado espera, pasa por, pasó por ejemplo con la causa de 11, donde los condenados esperan hasta la, última, hasta la última apelación y confirmación en este caso de la Cámara de, la cámara de Casación, que es la que decide sobre, los, eh, sobre la instancia superior en los juicios, en los juicios orales, bueno eh, que esperan en libertad hasta esa, hasta, esa, hasta esa instancia. En este caso, no, en este caso... Eh, Vudú fue adentro el único que quedó afuera eh, con eh, prisión domiciliaria es Chicone porque es una persona de edad avanzada así que le pusieron la, la, la tobillera electrónica y se fue a la casa Núñez Carmona y, y Vudú a, eh, a la cárcel Vudú a Ezeiza y creo que Núñez Carmona no estoy seguro si es Ezeiza o a Marcos Paz bueno así que histórico también condena eh, por primera por primera vez a un condena firme en tribunal oral por primera vez a A un presidente, a un vicepresidente, perdón. Bueno, y el tema de los cuadernos. Ayer, el miércoles pasado, mientras te ocurría este programa, te contamos lo que estaba pasando, los allanamientos, que nos metieron en cana, los empresarios. Bueno, lo que pasó en esta semana fue tremendo, tremendo a nivel informativo, a nivel impacto por todos lados. Impacto en la bolsa, impacto en, eh, en todo lo que se te ocurra, en los negocios, obviamente en, el, en, en la parte política, en la parte judicial, ni hablar. Desfilaron eh, declarando... Eh, eh, políticos y empresarios, algunos eh, eh, por voluntad propia, como Ángelo Calcaterra, el primo del, del presidente Macri y, es du y ex dueño de, de IEXA, una empresa cuyo ex gerente general eh, había, había, quedado, había quedado detenido en los, en los allanamientos de, de, del miércoles pasado, me refiero a Javier Sánchez Caballero. Bueno, eh, el primo de Macri se presentó a la justicia de manera, de manera eh, voluntaria y se hizo cargo se hizo cargo de que él había, él había ordenado el pago de, de estos... Él no los llama coimas, hay todo un debate ahí con respecto a qué son eh, ellos. En general, el frente empresarial vos sabes, está como muy abroquelado en decir que no eran coimas, que eran aportes de campaña. Esto tiene varios, eh, varias, varias explicaciones. La principal es que si esto llega a ser así, la justicia lo acepta, hay que ver que, si Bonadío realmente les cree que no estaban pagando coimas y que estaban pagando aportes de campaña cuando... En realidad, por los montos que dicen los cuadernos de Centeno y otras, y otras cuestiones que tienen que ver con el modus operandi de, de, de entregar el dinero y demás, bueno, se supone que, son, que tienen que ver con, con cuestiones vinculadas al cohecho y a la asociación ilícita y no aportes indebidos de campaña. Obviamente que los, que los implicados en la causa, los, los empresarios, hablan de aportes de, de campaña porque, porque eso los corre de la, justicia, de la justicia penal a la justicia electoral y porque las penas, obviamente en ese, en ese caso son mucho menores porque es una infracción a la, a la ley electoral y son aportes de campañas hechos de forma eh, indebida, negro y demás, pero no deja de estar dentro del contexto de, de, de, la, justicia, de la justicia electoral, que bueno, es mucho más, eh, mucho más benévola, obviamente, que la, que, la, que la justicia penal, claramente. Todos los empresarios que están implicados, unos 12 o 15 empresarios que están implicados en, en, esta, en esta causa, están yendo por, por ese lado fueron aportes de campaña y fue mucha menos Guita que la que anotó el, eh, el chofer Centeno en, su, en sus cuadernillos ya famosos al momento. Bueno, eh, hoy habló Calcaterra, habló, dio entrevistas al diario Clarín y al diario, al diario La Nación, eh, desmiente sobre precios en la obra pública eh, y los títulos que dejó son te apretaban y vos la ponías, decidimos poner dinero para que baje la presión, eh, él dice que no... Eh, eh, Que él no hizo más negocios, él vendió sus compañías cuando al poco tiempo que, que Mauricio Macri asumió a la presidencia se las vendió al empresario Marcelo Midlin. Y bueno, él dice que cuando lo vio a su amigo eh, y ex CEO de sus compañías Sánchez Caballero quedar preso en esta situación, la pasó la pasó muy mal y decidió ir a la justicia y se hizo cargo y bueno, quedó en calidad de arrepentido y se fue a su casa. Esa es una decisión también un poco bastante cuestionada desde muchos, desde, muchos, eh, desde muchos flancos porque dice, bueno, muchos otros quedaron detenidos, Calcaterra se hizo cargo y si bien eh, declara como arrepentido, hay otros, hay otros, eh, eh, hay otros empresarios que, que, siguen, que siguen presos. Por el momento los arrepentidos son... Eh, Calcaterra, Oscar Centeno el chofer, obviamente de Goicochea, que es uno de los, de, de los funcionarios que primero eh, que se entregó y directamente dijo que él quería declarar en condición de imputado arrepentido, que es el ex CEO de, de Isolux Argentina, y también otro es eh, Héctor Zabaleta, un ex alto funcionario de, de Techín, uno de, de los conglomerados empresariales más, más importantes y más grandes de, de la Argentina, que también está, pidió declarar como, eh, como arrepentido y que está señalado en los, eh, en, los, eh, en los cuadernos de Centeno como una de las personas que, entregaba, que le entregaba dinero a, eh, a Barata, una de las manos derechas de De, de durante, durante el kirchnerismo. Así que nada, está, está implicado este, este funcionario, una persona de mucha confianza de Paolo Roca, el, el CEO y dueño de, de, de Techin, que también quedó detenido y ahora está en libertad después de haber de, de haber de, eh, arreglado, entre comillas no obviamente en el buen sentido, con Bonadío que iba a declarar como, como imputado eh, arrepentido ayer eh, Luis Vendaza, que fue otro, es otro importante directivo de Techín y es vicepresidente primero de la Unión Industrial también fue a declarar por voluntad propia eh, y desmintió algunas cuestiones que tienen que ver con haber pagado, haber pagado coimas y demás, ahí secreto de sumario no, no trascendió demasiado, pero Bendaza, que es como el 2 de de, de, de Paolo Roca en Techín, eh, también se presentó eh, de forma voluntaria ante, ante Bonadío Hay mucho rumor, mucha versión de muchos otros empresarios, de muchos otros sectores que podrían estar involucrados en esta causa, pero bueno, son rumores, vamos a ver cómo, cómo, sigue, cómo sigue esta cuestión. Bueno, ese fue el resumen rápido que hicimos de los principales temas que están en la tapa de los diarios y los portales digitales en el día de hoy. Acordate, www.solonegociosweb.com.ar arroba solonegociosweb. Ahora Natalia va a poner una tanda, un poquito de música y ya venimos con más notas, con información mucho más en esta mañana en Radio LED nos ven y nos escuchan en www.radioledonline.com Ya no tengo voz, ahí volvemos Auspicia este programa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 And that takes its time. But just check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh? Bueno, volvimos. Estamos en una batalla con Natalia, con el televisor, que no lo podemos hacer funcionar. Ya lo vamos a hacer, lo vamos a hacer andar. Es una batalla tecnológica que tenemos contra el televisor del estudio. Bueno, recuerden, www.solonegociosweb.com.ar solonegociosweb. Vamos a hacer una entrevista con Javier Goni, que es el CEO de Ledesma y presidente de Ideas. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Sebastián? Gracias, gracias por atendernos en, en la mañana. Eh, Javier, tenía, tenía varios, varios temas para, para hablar contigo. Y, eh, eh, Javier, le contamos a la gente, además de ser presidente del de EDESMA, yo decía, es presidente del, de, de, de IDEA y también es, es miembro del Foro de, de Convergencia Empresarial, que esta, que esta semana presentó un, un, un documento donde se habla de, de, la, de, de la necesidad del equilibrio fiscal, y demás. El, el foro de convergencia empresarial es, es justamente el, el foro más, más importante que reúne asociaciones empresariales y civiles en la, en la Argentina. Sería más o menos así como lo que el presidente Macri le gusta decir eh, círculo rojo. Bueno, ahí está eh, bastante bien representado el, el, el, eh, este, este círculo rojo del que habla Macri en el foro de, de convergencia empresarial. Pero antes, Javier, me gustaría... Estábamos recién haciendo un repaso por el tema de, de, los, de todo lo que está pasando y impacto que tiene la, la cuestión esta judicial del llamado caso de los cuadernos y demás. Vos como, como empresario y como representante de IDEA y del foro, ¿me, me querés contar un poco cómo, cómo, cómo ves la, la cuestión esta que se está dando en los, en los tribunales por el momento, pero que tiene impacto en, en todos los, los sectores argentinos? Mirá, sin duda, la visión nuestra es que este es un proceso realmente muy importante que se está llevando a cabo y que celebramos que se lleve a, a fondo y que la justicia actúe en su total dimensión. Nosotros desde IDEA venimos trabajando mucho este tema de la corrupción, en ya en los últimos cuatro o cinco coloquios, el tema de los valores de sí, transparencia. Este, acabamos de, en la asamblea de, eh, el año pas este, de abril de este año, aprobamos un, un código de ética para la institución que lo venimos trabajando todo el año pasado. Así que yo creo que es un proceso histórico que se está dando en Argentina y, y en buena hora. Este, sin duda, creo que este, es momento de que, celebro que se empiece a separar, que no todos somos iguales, no todos empresarios son iguales, y, y creo que podemos dar este, una vuelta de página y, y pensar realmente en la Argentina distinta, ¿no? ¿Vos creés que este proceso que fue sorpresivo para muchos y que justamente comentamos hace un ratito empezó hace, hace una semana va a ter, va a terminar con eh, va a ser como una como como como un mojón de inicio de, de de una nueva era? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, quiero pensar que sí, realmente. Este porque es necesario eh, si queremos una Argentina distinta. Y creo que acá el rol importante de toda la sociedad este, y del periodismo en, en particular también es que sigamos pidiendo que se, sigue, se investigue hasta el final, que no solamente se paren y queden en algunos este, eh, casos identificados, sino que se investigue hasta el final para que podamos realmente tener una nueva forma de, de ser este, un país en serio. Lo, de alguna manera en general y hablo del, del empresariado y por ahí es un error meter en meter en, todo, en todo, a todos en, en, la, en, en la misma bolsa pero bueno acá estamos hablando de un sector que tiene que ver con la construcción y demás pero bueno es una forma de evidenciar ante la sociedad prácticas que en principio están sospechadas de, de, de, de, de, de, de digamos de lo más de lo más oscuro del vínculo entre la política eh, y los empresarios. Sí, sin duda, por eso hay que separar, porque no todos somos iguales, no todos han participado, hay empresarios incluso de las mismas empresas de construcción que no han participado, claro. entonces creo que es un buen momento para decir, bueno, no todos son iguales y por ahí eh, empezar a mostrar las cosas donde sí se están haciendo bien y seguro algunos hemos pagado, han pagado este, consecuencias por no aceptar ese tipo de prácticas. Bueno, creo que es una buena hora para, de aquí en más para hacer... este. Un, una, una Argentina mucho más transparente y seria. Javier, ustedes desde, desde el EDESMA, eh, es una digresión, obviamente, ¿no? Eh, fueron casi protagonistas por, por, por lo menos por la marca de los cuadernos en los que se escribieron todas estas cuestiones que llegaron a la justicia, ¿no? Los cuadernos Gloria, que obviamente es una de las marcas del EDESMA. ¿Sigue existiendo los cuadernos Gloria? Sí, por supuesto, son líderes de mercado y hemos sido muy cuidadosos en no, no querer, porque el tema es delicado, pero estamos... No, bueno, por eso obviamente te decías que es casi una, casi una, una morada si cabe en este contexto, sí, pero bueno, sí, justamente sí, digamos, son la empresa que, que produce son protagonistas de alguna manera de esta cuestión. Hicimos nuestra contribución, hicimos nuestra contribución. Bien, bien, bueno. Eh, Javier, y, y te quería, te quería, quería también que charlemos un poco de, de lo otro, de lo que pasó en el foro de en el foro de convergencia que tiene que ver con, con este tema del equilibrio fiscal. Desde el foro, en las últimas las acciones, o por lo menos los comunicados más fuertes del último tiempo tenían que ver, tuvieron que ver con dos cuestiones. Una de hace algunos meses era con la cuestión tarifaria, ¿no? y, y, y hicieron bastante hincapié en que no había que retrotraer o que no correspondía. Eh, de, de, denunciaron de alguna manera ustedes algún intento que veían desde, desde algún sector político de, de intento de retrotraer el tema del tema tarifario y ahora esta semana con la cuestión del, de, de la insistencia con el equilibrio fiscal que bueno que también es una de las es una de las de las banderas que, que, que se grime desde, desde el gobierno sobre todo claramente desde mucho más desde la, desde, el, desde el acuerdo con Con el, fondo, con el Fondo Monetario. ¿Me contás un poco cómo es esta, este, este documento? ¿Ya lo presentaron? Es un documento que ustedes le iban a presentar al, al ministro de, de Hacienda y Finanzas. ¿Ya se lo, ya se lo presentaron? Sí, es un documento que se dio a publicidad ayer sí. y estamos ahora en proceso de hablar con todos los integrantes de, eh, no solamente del gobierno, sino de, también de todos los partidos políticos porque creemos que es fundamental el tema de eh, encontrar el equilibrio fiscal. No se puede tener una sociedad que gaste más de lo que gana porque las consecuencias son o te seguís endeudando o, en definitiva, vas a la emisión monetaria la inflación que es una receta que ya conocemos y sufrimos los argentinos los últimos 50 60 años. Entonces uh -huh. nos parece importante hacer entender a toda la sociedad, que tenemos que eh, ser maduros en no podemos gastar más de lo que tenemos. Este es un proceso que no es fácil, pero hay que hacerlo si queremos encarar la Argentina este, en serio. Eh, entonces, eh, este documento lo venimos trabajando hace más de un mes, donde todas las entidades eh, del foro han participado, lo hemos discutido, y hoy estamos en, en un proceso de darlo a comunicar y hacer reuniones con los políticos del gobierno, de la oposición, para realmente mostrar este, nuestro, nuestro punto de vista y nuestro interés en que resolver esto de una buena vez. Encontrar un consenso fiscal y un camino este, donde reduzcamos el déficit y empecemos a, a generar las condiciones para el crecimiento y la inversión. ¿Y, y por dónde pasa la parte, la parte de...? de de aporte que pueden hacer los, los empresarios. Porque esta, como te decía, es una bandera. De hecho, hay muchos economistas y algunos, y algunos miembros de la oposición que dudan sobre la, la, la, eh, el cumplimiento de las, de, las, de, las metas, de las metas fiscales. Sin embargo, los números, por lo menos, de, que viene entregando el gobierno en ese sentido, vienen, vienen bien en teoría, también son bastante, eh, son bastante eh, ambiciosas las metas, obviamente porque, porque así lo exigió el, el plan que le presentó el gobierno al FMI, que el FMI eh, aprobó. De parte de, de ustedes, ¿qué crees que, que se puede aportar para, que, para lograr este, este, este equilibrio fiscal? Mira, este, esto de que estamos hablando de, de bregar por el consenso y después, eh, en la medida en que las condiciones este, se estén eh, dando eh, justamente de reducir el déficit, de bajar la presión impositiva, que es la más alta de la historia, sí. eso automáticamente genera eh, inversión, genera que los proyectos sean atractivos y eso genera empleo, y en definitiva ese es el camino para salir de donde estamos. Eh, los empresarios lo que vamos a hacer es eso, invertir, somos... Eh, siempre estás este, buscando oportunidades de crecimiento, tomando riesgos. Acuérdate que acá el gran tema es, porque en definitiva uno sería mucho más fácil poner el dinero del banco y, y, y, y, y listo. Acá los empresarios lo que hacemos es, eh, tomamos riesgos, este, apostamos al país, eh, desarrollamos negocios y, y buscamos que generar empleo, que ese es en definitiva el motor de la economía. Bueno, ¿hace cuánto que estás como CEO de, de, de Ledesma? Ya cumpliste un año, poquito, ¿no? Sí. Sí, sí, un año y un poquito. Sí, sí. Bueno, y comentamos un poco cómo está la compañía. Y con esto te, de te despido. Cerramos con esto. Sé que estás eh, corriendo de un lado para el otro. Estamos en un proceso bien interesante eh, de, justamente de buscar competitividad, este, de buscar avenidas de crecimiento. Eh, nosotros tenemos toda la transformación, decimos, de la caña de azúcar en distintos productos, en azúcar, en alcohol, en papel. Nuestro papel es, susten es sustentable porque se hace de caña de azúcar. Son los pocos del mundo se hace de caña de azúcar. Entonces es totalmente sustentable. Y estamos experimentando o explorando algunas otras ideas de, de crecimiento. Así que es muy contento. Es un proyecto muy desafiante. Hay mucho trabajo por hacer, pero, pero es muy interesante. Bueno, Javier, te agradezco mucho por la charla. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Saludos. Saludos. Hablamos con Javier Goni, que es el CEO de, de LEDESMA y presidente de IDEA, también integrante del Foro de Convergencia Empresarial. Y bueno, hicimos un repaso por todo el espectro. Hablamos de. de de los cuadernos hablamos de la compañía y hablamos de este documento que presentó el foro de convergencia empresarial con el tema del equilibrio fiscal ahora un temita cortito cortito y volvemos con más acá en solo negocios recuerden arroba solo negocios web www.solonegociosweb.com.ar no se vayan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 Ah, mira no, yo bueno, eh, estuve como colaboradora, ah, pero mira. como soy ecofeminista, que es otra cosa, eh, piensan no. que pertenezco a la organización. Por eso, no, por eso no. por... de verdad, sinceramente pensé que estabas ahí con con, eh, eh, con las con las chicas todas, de la de... Compañeras. Sí, sí, sí, porque efectivamente eh, estuve como colaboradora, pero vale la aclaración. Vale la aclaración. Siempre, siempre está bueno.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 Mira, te cuento, para empezar, lo que es el misoprostol, que hoy en día es un monopolio económico, sí. sentido, todavía no, no tendría ni siquiera estar permitido, el costo al legalizarse se reduciría en un 900%, y esos números los tiró Rubice. Sí. O sea, es fuertísimo que la, la producción de una medicación que es económica, la producción,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 Solo negocios con Sebastián Catalano.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 la argentina, tengo al traidor de, de Lucas, que es, eh, lo habrán visto por acá en la camarita dando vueltas por acá, es un barbeta medio con cara de tránfuga que me está gastando por WhatsApp porque aparentemente Independiente finalmente ganó la, la copa esta de leche y la suruga band, así que me está gastando es hincha de Independiente, eh, Futuro Futuro padre, Luquitas, el nexo entre Loray Comunicaciones, eh, nuestra productora comercial, y, y la radio que anda por acá, que no sé por qué no está todavía, lo estoy denunciando que todavía no llegó, obviamente, va a decir que estaba mirando el partido, pero bueno, es una denuncia que quiero que se, que se haga pública, y me está gastando que tienen 18 copas, que están tantas copas de leche que, ganó, que acaba de ganar Independiente en, en Japón, me la está enrostrando este pibe, cuando hoy lo que importa es que juega Boca la Noche por la Copa Libertadores, Luquitas. Bueno y ya que estamos le, le, leemos esto que me manda que es un mensaje de los amigos de Claro que nos pregunta si no sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas pero lo que pasa es que preferís no gastar conectado eh, no estar conectado porque te da miedo eh, prender los datos y como no hay wifi en todas partes bueno se puede complicar olvídate de esta situación ahora con Claro tenés roaming en América incluido en todos los planes desde 4 GB. entonces desde 620 pesos por mes Puedes usar tu smartphone en toda América Latina como si estuvieras en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre. Además tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local. Vas a viajar y no querés perderte de nada. Viaja tranquilo. Rominamérica incluido de 620 pesos por mes, solo en claro. Bueno amigos, las 10 de la mañana clavaditas. Nos vamos a despedir hasta... El próximo miércoles, ya saben, es un día complicado con el tema de la votación por, eh, por la ley del aborto legal en el, el Senado de la Nación, pero vamos a esperar hasta el último momento con el mensaje de que sea ley desde acá. Nos despedimos. Natalia, gracias por la operación en esta mañana. Los dejamos con los amigos de Fuera de Agenda. Nosotros nos vamos a encontrar acá en Solo Negocios el próximo miércoles a las 9. Chau.